Señales del fin del mundo. Atención a esta señal. Algo está ocurriendo. ¿Dónde? En la Antártida. Que tiene que ver lo que.. bueno, el cambio climático, lo que sea, con la nieve verde. Está cayendo en la Antártida nieve verde. Y lo vamos a contar aquí en Señales del fin del mundo con Javier Sabiano. Javier, muy buenos ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Oye, la... antes de nada... Díneos que conste que esto no estaba eh, hablado con Escribano pero estoy reviendo por, o no sé si decir re, re, re, reviendo ¿vale? porque ya la he visto muchas veces la fantástica serie del Padrino sí. maravillosa serie maravillosa película que nunca se cansa uno de verla Y decía, que, decía a películas... que no sabe si es la mejor película de la historia pero si no lo es está está, está muy ellas, cerca ¿no? sí, las sí. películas de estos de, de malos mafiosos que eh, luego en definitiva se nos clavan en el corazón y nos parecen los más malos nos parecen que son los buenos casi de las películas sí, sí, al ser sí, los sí, protagonistas sí. son películas espectaculares además hechas la historia ya que, que ha contado el propio Escribano de cómo se hace cómo tuvo que hacerse la, la, la película pues es es eh, maravillosa Dicen también una, una de las anécdotas que se tuvo que pelear mucho Con el, eh, con el jefe con el director de fotografía para hacer esa, esa, esos claroscuros esos colores ocres que tiene la película que él quería una parece ser Coppola quería una película como más luminosa y el, el, el director de fotografía se empeñó y con grandes peleas entre ellos al final pues se salió con la suya y mira es de la, bon la fotografía esa, esa iluminación tan, es muy específica muy muy, muy característica del de, de padrino yo además estoy viendo ahora también una miniserie que se llama Corleone, Mafia y Sangre, que están echando en Movistar, y que son dos, es una miniserie de dos capítulos, y que trata sobre la historia del Capi de Tuticapi que, que, que ha habido recientemente que es la vida de, de Toto Rina, el, el que mandó a asesinar a los, a los jueces Borsellino y, y Falcone uh -huh. es decir la, el, el, este que estuvo escondido durante veintitantos años y al final le, le trincaron y, y finalmente murió en, en la cárcel digamos el último gran capo nacido en Corleone y que, que era el capo de los Corleones sí, que, que, que mm, tuvo la, la osadía incluso de que de, de des desafiar ¿no? al estado italiano, sí, sí, en efecto, en efecto, sí, sí, yo, estas películas todas me, me gustan mucho y, y volver a ver El Padrino siempre es una gozada. Lo que no es tan gozada es el saber que en un lugar de la Tierra está cayendo nieve verde, ¿a qué se debe esto, Javier? Más que caer, está creciendo, porque en la Antártida, sabéis que es el, el continente más austral del mundo, y que eh, es conocido por estar eh, permanentemente eh, su tierra congelada, con nieve y con, con hielo aunque eh, últimamente por el, mmm, por, por, por el cambio climático fundamentalmente pues está teniendo sus convulsiones ¿no? se va deshelando poco a poco la vida terrestre eh, ha, ha sido, aunque parezca mentira siempre ha sido ahí abundante ¿no? y particularmente a lo largo de, de su costa ¿no? Esta es la zona, la zona de la costa y de las islas eh, cercanas a la costa de la, eh, de la Antártida la que está respondiendo más rápidamente a estos cambios climáticos en esta zona. ¿no? Los muscos y los líquenes siempre han sido los dos grupos más eh, visibles de organismos fotosintéticos pero eh, han sido eh, evidentemente también los más estudiados hasta la fecha. Pero eh, merced a este cambio climático resulta que hay ahora eh, otro organismo que son las algas las algas uh -huh. verdes son las que están dando por eso decimos eh, os digo que, que más que caer nieve verde está creciendo nieve verde ¿no? porque eh, estas algas que realmente son microscópicas pero que como son a gran escala desde hace décadas están haciendo que la costa de la península antártica esté reverdeciendo y que la vida vegetal se va propagando poco a poco por este continente helado debido a la elevación de las temperaturas en la zona debido a la acción del hombre de este cambio climático que tanto nos está acosando también, ¿no? ¿Y no estaba acabando el cambio climático con el estado del confinamiento? Bueno, estaba acabando sí, relativamente, llorada, ¿eh? desgraciadamente no, es decir, las, las emisiones, eh, como ya hemos comentado, de, debido a, a, a los automóviles y a las fábricas y esto, en determinadas zonas se han disminuido. Han dado una eh, pequeña tregua. Una pequeña tregua, exactamente, pero pronto, en cuanto se recupere el nivel de actividad, tanto industrial como en las grandes ciudades, pues volverá, lo que no lo que no se había, eh, digamos, disipado eran eh, los efectos. Efectos del, de, de, del CO2 que hay en la atmósfera porque son efectos a largo plazo, no son efectos tan eh, inmediatos como los que responden eh, a la contaminación por, por, eh, por el tráfico rodado, que esos son prácticamente en el momento en cuanto desaparece el tráfico rodado, desaparece esos eh, NO2 y SO2 que hay en el ambiente, pero el CO2 permanece desgraciadamente más y los efectos son más eh, duraderos si no revertimos eh, el, la contaminación y el, el vertido a la atmósfera del CO2. Lo que hacen estos esto, estas algas que han ido eh, mmm, creciendo en las últimas décadas es que hacen un efecto de sumidero de CO2, porque recordemos claro, las, las algas son verdes y lo que hacen es la, la función de la fotosíntesis como, como, como cualquier planta verde. O sea, verde. se tragan un poquito el CO2. Eh, exactamente. Las, eh, los Los científicos que han, han eh, realizado estudios desde eh, in situ en, en, en la zona, pero también lo han combinado con observaciones por medio de satélite, del satélite Sentinel-2 de la, de la Agencia Espacial Europea entre el 2017 y 2019. ¿no? Y entonces eh, ellos han, han tomado eh, estas eh, medidas en la Bahía Rider de la isla de Adelaida y en la península Fildes de la isla del Rey Jorge. Entonces han identificado hasta Eh, casi 1700 florecimientos de algas verdes eh, separados ¿no? es decir mira tengo por aquí al bicho <risa> <risa> tengo aquí el, bicho. Alga el, el verde. invitado el invitado alga que verde. no podía pasar es, el vegetariano. <risa> el, él se autoinvita. Bueno, qué bonito bueno. es oye bueno, tienes, él... tienes que colgar cuando tenga, tengamos Twitter otra vez bien una foto de tu gatito sí sí le tengo que colgar aquí él es el protagonista <risa> Por ¿Alguno, alguno? pegadito al micrófono que lo está oliendo. Oye, alguno diría, eh, Javier, bueno, pues llevemos algas verdes que tinten la nieve a todo el planeta, ¿no? No, bueno, no lo es que eso, pasa es ¿no? que no es su hábitat. Es ya decir, sé que el no hábitat que, ¿eh? que tendría que existir es el hábitat helado, absolutamente helado, pero como se está deshelando por el cambio climático, lo que está floreciendo, está aflorando son estas algas verdes que están colonizando en un principio lo que es eh, la zona costera y además en una, en una superficie estas casi 1700 florecimientos separados de algas, eh, cubren un área de casi 2 kilómetros cuadrados, lo que equivale a un sumidero de carbono de alrededor es decir, chupan a, al año 479 toneladas de CO2, para hacernos una idea sería el CO2 emitido por 875.000 mil viajes en coche de gasolina en el Reino Unido, es decir, Es decir, que es considerable al año la cantidad de CO dos que eh, eh, intercambian por oxígeno en esta zona. Oye, claro, y además no, de es... además de, de absorber ese CO2, también sirven de alimento. Sí, uh, exactamente. Eh, eh, ahí, ahí va. Lo que ocurre es que el, el, los excrementos de aves y mamíferos eh, funcionan en esta zona como fertilizante natural. Y entonces hay como un intercambio entre eh, los excrementos de estos animales que pueden ser eh, las colonias de, de, de pingüinos, eh, lugares de anidación de ave, incluso también eh, colonias de focas que se intercambian, por así decirlo es decir, ellos, su excremento funciona como fertilizante y eh, estas algas funcionan como alimento de estas aves, de estos eh, mamíferos también eh, antárticos es decir, hay un intercambio entre unos y otros sí, sí, eh, digamos que sí interactúan, por así decirlo, pero lo que ocurre es que no solo se está deteniendo, se, se está colonizando estas eh, zonas eh, más costeras, sino que eh, poco a poco, según digamos el deshielo va sumiendo al continente antártico, estas algas van, eh, están pasando de las zonas más bajas y, y sin casi elevación a las zonas más interiores del continente y que tienen mayor altura por las montañas de ...de hielo y de nieve que hay... ...y entonces van colonizando poco a poco... ...están colonizando zonas interiores... ...y zonas más... Eh, más de, de mayor altura... ¿no? ...lo cual quiere decir que hasta ahora era un fenómeno que no se había visto, pero desde hace algunas décadas, la última década, que es cuando lo han estudiado los investigadores de la Universidad de Cambridge y del British Antarctic Survey, y que han publicado estos datos en una eh, publicación científica, han dado cuenta de este fenómeno debido, una vez más, al, al cambio climático eh, auspiciado por, por el hombre. Y que parece ser, Javier, que esto puede ir en aumento, porque... Los, eh, las causas de ese cambio climático de ese aumento de temperatura que es lo que genera el nacimiento de algas verdes bueno pues eso no se va a reducir sino que se va a ampliar no, se va, y va a ir más rápido claro. además o sea, eh, los científicos esperan que el calentamiento eh, y, y en esta zona del Antártico vaya cada vez más rápido con lo cual estas algas irán colonizando cada vez más zona helada Javier Sevillano mil gracias a Hasta vosotros, mañana, mañana nos vemos